Sí que te gusta la música. que te gusta que te gusta que te gusta la ¡Sí, sí! Sí que te gusta la te sí, sí, sí. sí gusta, te gusta la música. ¿Sí? Ah, si